Anomalía es aquel que no encaja, aquel que no encaja, o que no quiere encajar, o que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. 11 y 10 de la mañana, tiempo de Clinamen aquí en La Marencoche. ¿Qué haces, Diego Stulwark? Bien, quiero que los oyentes sepan que sigue el plan de lucha. Los trabajadores del de,、eh, FM, la Tribu, consideramos en disidencia con los compañeros que están. d e s t i n a n d o día a día este valioso espacio, por no ofrecer a los compañeros que humildemente venimos en situaciones muy duras a aportar un pequeño comentario, un matecito en el estudio. Quiero que sepan, esto va a durar un tiempo y los oyentes s a r á n comprender. ¿Estás haciendo una diferenciación entre trabajadores de la tribu y quienes gestionan la mar en coche? Digamos que, compañero, acá hay una situación de clase escondida, ¿no? Dás el discurso y yo quiero ser muy claro. O sea, no sabes si sabrás que hoy los diarios anuncian que el movimiento obrero está unificando. Sí, por supuesto. Y son cambiar las fuerzas. Ajá. Nos o toquemos r s r e reuniones. ¿Te fuiste a los portazos con palazo o te quedás con el triunvirato? Mira, Palazzo me encanta. Dice cosas que me gustan, qué sé yo, y el apellido me parece que es lo que habla. <ríe> Palazzo me encanta, puede ser un tema para el próximo c l e a n Am, en el martes que viene, vamos a ahondar en este tema. Pero hoy tenemos como invitado a Silvio Lang, director de teatro, que ha hecho una adaptación de El Fiord, este texto de Osvaldo Lamborghini de mediados, fines de los 60. Texto potente si los hay, considerado quizás una de las primeras obras gore s de la Argentina en literatura, y que Silvio, junto a un gran equipo de gente, ha tenido el enorme desafío de adaptarlo a la actualidad y hacerlo a la vez、eh, en un formato de ópera, ni más ni menos. Sí, es una obra bellísima, ¿no? O sea, yo allá hace unos años que soy amigo de Silvio y voy viendo las cosas,、eh, las cosas que va haciendo,、eh, y este, este último, este, este, esta última ópera, ¿no? Del Fior, es, realmente es como un. por lo Menos para mí, no que, que digo que insisto que lo vengo viendo, es como se logró algo ahí, se concretó algo que es este infernal. Porque, digamos, está la literatura argentina, está la historia política argentina y está el, el, el sello de Silvio, que es algo que viene creciendo y viene desarrollándose obra tras obra. Me gustaría que podamos hablar un poquito ahí, pero para decirlo rápido. Este, entre el fjord digamos, de Lamborghini y la ópera de Silvio, hay algo que se va, que se va tramando: q u es esta e e s situación por e l cual lo que pasa con los cuerpos y lo que pasa entre los cuerpos, esto que suele llamarse deseo, desorganiza el lenguaje, desorganiza el texto, lo reorganiza y lanza algo este, completamente movilizador, completamente cuestionante. Y bueno, y hacer eso este, con el fjord y hacer、eh, lo que hizo Silvio. En, En este contexto político del país y de la ciudad, porque no sé, lo, los que habrán seguido el escandalete, digamos, digamos, de las notas que han salido retándolo a Silvio desde los medios oficiales por utilizar panfleto político, ¿no? porque al final aparecen una serie de carteles diciendo una serie de consignas que son consignas argentinas y consignas de luchas globales que se mezclan desde Libertad Milagros Sala hasta cosas que tienen que ver con el Comité Invisible, los derechos humanos, etc. Este, así que por ahí una. Primera pregunta sería,、eh, Silvio, ¿qué tipo de, de p o l i t i z a c i o n es esta que vos venís tramando y tramando y tramando y tramando, y que va ganando fuerza y que me parece que está volviendo más convincente cada vez más para una cantidad de gente?、Eh, yo creo que es una, una politización de los, de, del ajite, de, como decías hoy, del ajite de, del campo del deseo. Me parece que es ahí. Eh, que es como mover,、eh, mover sensaciones, mover imaginarios, mover también intereses institucionales, económicos.、Eh, digamos, porque, bueno, por supuesto, hacer esta ópera en el Colón tiene una, hay una lucha económica atrás de eso,、eh, una pelea económica por, por cada elemento material sensible que aparece en la escena, se peleó cada objeto. Cada nivel escenográfico, cada artefacto de luz fue una lucha.、Eh, o sea que, que tiene que ver con eso, con agitar、eh, primero la, la, la imaginación técnica en, en, en los espacios de, de, de producción artística, digamos, o sea, también dignificar algo de eso.、Eh, Así como en, en, en, así como en la Argentina o en Latinoamérica no, la, no, no, no nos asignan la teoría en el mapa, en el reordenamiento del mapa mundial, creo que la imaginación técnica también está clausurada para los artistas、eh, latinoamericanos, entonces, me parece que tiene que ver con agitar algo de eso. Eh, y también agitar algo que tenga que ver más allá de la, digamos, de, de, de, de, de, del capricho, de la visión del artista, y poder pe, pensar un espacio de. Digamos, de, de, de, de De articulación de planos y de perspectivas y de gestos y de poses de artistas diferentes. O s sea, En a e El Fior somos un equipo de, de, de artistas muy jóvenes. e s t á n a c h o Bartolone, que hizo el, el, el libreto, la adaptación de, de, de la pequeña novela de, Vale, la novela, novela breve de, de Lamborghini, que es El Fior, está Diego Tedesco, que es un compositor también t r e n t a ñ e r o está David Selle, que es un iluminador muy joven,、eh, está Andy Ruiz, que es un vestuarista.